su hombre importante Barón Dandy la fragancia de su hombre importante patrocina SS en Uruguay miércoles 10 de la noche a través de Ibero 90.9 Escuchas Ibero 90.9 90. No Radio Ibero No Ibero Radio X H U I A Transmitimos con tres mil watts de potencia Con la ayuda de celdas solares Desde el edificio P, segundo piso Universidad Iberoamericana Prolongación Paseo de la Reforma 880 Colonia Lomas de Santa Fe Código postal cero doce Así de sencillo Ibero 90.9 sigue en la sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Purivero, 90.9. En ese microcosmos llamado cuadrilátero se llevan a cabo las grandes guerras humanas. El uno contra el otro sin dar ni pedir cuartel Un microcosmos que refleja con asombrosa nitidez El drama de la supervivencia darwiniana ¿A quién le paso los guantes cuando me están apurreando? Se preguntaba Oscar Ringobonavena Decía que en el fútbol puedes pasar la pelota Si te apremian o apuran Pero imposible en el box Así que el ring es el lugar del encuentro Del zafarrancho, del sipisape Y solo uno, vaya novedad, es el vencedor A lo largo de los lustros hemos visto cómo se lleva a cabo el recuento de los daños. Los boxeadores fallecidos, la catástrofe de quienes han ganado millones de dólares y terminan arruinados. La imagen del boxeo debe limpiarse después del flagrante robo a Juan Manuel Márquez el sábado pasado en Las Vegas. El mexicano ganó la pelea de manera incontestable, pero la mafia abusó su instinto mercantil y le dio el triunfo al demonio de Manila, esto es a Manny Pacman Pacquiao. Más golpes asestados por el filipino, pero mejores los golpes del dinamita Márquez. Una cuarta confrontación es inminente. Las bolsas multimillonarias reblandecen voluntades. Márquez no debería aceptar un cuarto pleito, pero como dijo el clásico, poderoso caballero es don dinero. Muy buenas tardes, flagrante robo a Juan Manuel Márquez. Están con nosotros José Antonio Farías, experto en este tema, también doctor en sociología y cantautor, además. Nos acompaña también el maestro Víctor Casado, la persona que más sabe de, de boxeo en este país. Sin duda. Y pues es para nosotros Gracias. un honor tenerlo aquí en cabina. Víctor Casado es además... De, que fue boxeador, tiene su academia de box Que ya nos platicará en su momento Y hará su comercial que le vamos a dar chance Gilberto Prado, Gilberto Prado El maestro Gilberto Prado, experto también en box Escritor, eh, di, coordinador de difusión cultural de esta universidad Etcétera, etcétera Gracias Bien, eh, Gracias. los acompaña aquí Javier Prado Estamos en un tema apasionante, el boxeo como pasión, y la cápsula que escuchamos en este momento decía que se dio este sábado un flagrante robo a Juan Manuel Márquez. Iniciamos la conversación. Como decía Rodler, ¿Quién quiere empezar? Ah, bueno, José Antonio Farías yo, yo, yo, Ah, yo, perdón, Gilberto Perdón, yo creo que sí fue un robo Yo creo que la, la, la decisión sí fue equivocada o equivocada Me parece que Juan Manuel hizo una pelea la más inteligente de su vida Y con este contragolpeador incesante, infatigable, incombustible que es Juan Manuel Y el mani desconcertado, Víctor Casado ya no narraba Cómo Juan Manuel deslizaba hacia eh, otro punto su caminata Cuando normalmente el boxeador zurdo te lleva hacia el redondín del punto eh, contrario eh, esquematizando un poco me parece que Juan Manuel en los primeros ocho o nueve rounds fue el mejor boxeador, después ya administró la victoria sin embargo, sin embargo Víctor Casado ha dicho esto le conviene a Juan Manuel porque siempre Ignacio Beristain lo trajo puebleando entonces cedemos la voz a Víctor Casado Gracias maestros eh, Víctor sí miren, la Eh, cuestión, la polémica que se ha levantado a esto es sobradamente eh, eh, justificada. La pelea definitivamente la ganó eh, Juan Manuel Márquez, que es uno de los últimos grandes representantes de esta nueva generación de boxeadores en México, productos de la ciencia y la tecnología aplicada al deporte, y en específico al deporte del boxeo, donde tenemos en la actualidad super atletas en el cual el más eh, representativo a nivel mundial es precisamente Manny Pacquiao y junto a él está Juan Manuel Márquez una pelea muy bonita donde lo, la cual se impuso la, la estrategia de Juan Manuel que fue a hacer eh, que consistió en hacer caminar al revés a Manny Pacquiao El boxeador zurdo, en este caso Manny, siempre debe caminar y camina sobre su costado derecho. Juan Manuel lo obligó a caminar sobre su costado izquierdo, que es el lado que le favorecía a Juan Manuel, porque podía aplicar sus dos manos, la izquierda y, de, y la derecha, sobre la humanidad de Pacquiao con toda libertad. Y si nosotros vemos el video de la pelea, vemos que, por el contrario, Manny en ocasiones hasta levantaba el pie izquierdo porque se iba de boca con el golpe, dado que él fue obligado a caminar hacia el lado contrario que le conviene al zurdo. A, Pero... a, ver, a ver, tú dijiste, Víctor, y me gustaría que José Antonio lo precisara, bonita pelea bonita pelea sí, para perdón que, la interrupción eh, claro, claro. Eh, dándole crédito al maestro Víctor, eh, para los que saben de boxeo fue un banquete un banquete donde se conjuntó esquina inteligente inteligente sapiencia del boxeador experiencia de 18 años planear y estudiar lo que decía científicamente al rival ninguna vez lo llevó a las cuerdas yo creo que incluso dio, dio más golpes Juanma que que Pacquiao, porque aquí sí. al principio nos decían que dio más golpes este paqueado pero los mejores fueron de Juanma no yo creo que dio más golpes al final una pelea, se vale administrarla claro. y bueno, yo quisiera añadir para no caer en lo mismo la personalidad también de Juan Manuel Fuera del rim, incluso, ¿no? No sé si quieran de una vez tocarlo, pero aquí lo tuvimos... No, no, en, no con libertad. Aquí digo. lo tuvimos en esta universidad y es un tipo bien vestido, un tipo que habla perfectamente el español y un tipo que habla inglés. Y inglés también, lo que Entrevistó a Pacquiao en inglés. Se le, lo vio en una entrevista hoy por la mañana y ningún este, ningún pues. Tampoco se le nota un tipo resentido, sino es... Se me hace uno de los grandes, un, caba, un personajazo, un digamos. Gentleman. Un gran boxeador y un personajazo, ¿sí? sí Y hay que destacar que es profesionista Juan Manuel es contador, contador público Contador público, público titular a ver, si, a ver si le sirve de algo para la siguiente pelea no Porque él ganó poco En relación a lo que ganó Manny Pacquiao Cinco millones contra 22 no A sí, ver si sabe menos. contar no Porque eh, si, si ya ganas tres peleas Y sigues ganando mucho menos que el otro pues sí hay, hay algo que no está no será, eh, a ver, pregunta no será que Manny Pacquiao en realidad no es tan bueno, sino que es espectacular es decir, hemos tenido en el boxeo eh boxeadores como Sugar Ray Lenar o como el mismo Mohamed Ali eh, y otros como Maravilla Pinder mm -hmm. que se movían en el rincón vértigo, etcétera y y, y ahí se sí había estética, José Antonio claro que pero sí. no eran tan buenos algunos de ellos otros sí de estos estetas del boxeo que bailan y, y tiran golpes y tienen mucha velocidad, pero a lo mejor no son tan buenos. Digo, yo, yo, yo, yo creo que Juan Manuel Márquez nunca ha sido, perdón, un boxeador de aspavientos de espectacular. Eh, lo, yo, yo lo recuerdo en la pelea contra Marco Antonio Barrera, lo recuerdo en sus en, en sus cotejos, enfrentamientos con Manny Pacquiao, lo recordamos también contra, por ejemplo, Casamayor. Pero no ha sido un boxeador tipo Maromero Páez, que tenga estos relumbrones, estas fintas, estos juegos de piernas, patito de gallin, nada, patito de gallin, nada. Ha sido un boxeador serio, riguroso, disciplinado, siempre. Ahora, Manny Pacquiao, por el contrario, tiene razón, la espectacularidad de su rapidez la extrañamos en este cotejo. Sí, y ahí, tiene una, momentos, a, ahí sí. tienen una hipótesis, eh, eh, Víctor Casado, sobre cómo pierde la rapidez o por qué pierde la rapidez que le, que le caracterizó a Pacquiao en combates contra contra contra Hatton, contra Cotli, contra Margarito. Contra Margarito Tú dijiste que porque no tomó Viagra. <risa> <risa> bueno, es pues, un poquito una exageración, pero valga el la el, el, el símil, ¿no? Este, un poco exagerando la situación. En en verdad, miren, yo estoy convencido que hay noches en que el boxeador Eh, no la pasa muy bien no es no fue la noche de Manny Pacquiao pero muchos otros boxeadores han tenido la misma situación no siempre el cuerpo humano está en la misma disposición para responder igual esta vez no vimos la fulgurante velocidad de Pacquiao ni tampoco vimos su poder destructor eh, esto nos lo quedó a deber Manny y ya será en la siguiente pelea pero por otro lado yo quiero resaltar que hay dos cosas que son definitivas la gran actuación de, de Juan Manuel y el robo de que fue objeto, eso nadie que tenga eh, un juicio bien centrado lo discute lo que sí es benéfico para Juan Manuel es que lo hayan eh, declarado derrotado y me explico en, en este momento por qué miren, Juan Manuel es un boxeador que ha sido muy mal administrado por Ignacio Beristain salvo Denuncias su... en mi programa, no, ¿eh? No son denuncias, son no, no hechos crea. comprobables. No creas, es broma, es broma. La verdad es que eh, lo podemos constatar, en sus últimas, de, de apenas de ocho, diez peleas antes de Manny Pacquiao, Juan Manuel empezó a cobrar bolsas dignas de su categoría. Antes anduvo puebleando allí por cincuenta pesos, es un decir, ¿verdad?, mm cobrando lo que no correspondía ni a su categoría. Ay, lo que sea su voluntad. Y si aquí vino sí. Aliberio y Gilberto, no le dio nada. Fíjate nada más. No, Juan, la medalla ¿no? de San Ignacio. Lo yo, lo... Ah, bueno, la San Ignacio no pero será que por eso que perdió. La sí. propulsó, no, lo propulsó <risa> a ser la mejor pelea de su vida, pero prosigamos. Sí, entonces le, les decía, Juan Manuel Hasta antes de Manny, ocho, diez peleas antes, empezó a cobrar bolsas dignas de su categoría. ¿Qué hubiera pasado si Juan Manuel baja con la victoria de, de, declarada por los jueces el sábado? Bueno, ya no interesaba entonces una cuarta pelea con Pacquiao. ¿Para qué una cuarta pelea si ya le había ganado tres veces? Una pel revancha con Mayweather tampoco interesaba a nadie, quizá ni a su familia, porque... Byweather le ganó en su oportunidad a Juan Manuel con lujo de facilidad. Entonces, Juan Manuel hubiera regresado a pueblear, a pelear por sí. 50 pesos eh, aquí ya ido otra vez sí. a Contra Víctor que ha caído, hubiera invitado a, a Javier Prado a por Farías, la medalla de San Ignacio, sí, por la medalla ¿Sí? de San Ignacio. Eso sí bendecida. <risa> claro, claro. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué gana Juan Manuel con esto ahora? Viene la cuarta pelea con Paqueado donde va a levantar muchos billetes. Qué bueno por él, porque es un peleador profesional, es un deportista de alto rendimiento y una persona que hasta ahorita por la mala administración que tuvo no ha ganado lo que en verdad merece. Ganándole y con esto concluye esta participación de en este segmento. Si le gana eh, a Paqueado en la cuarta ocasión viene entonces ahora sí la revancha con Mike Weather, que entonces si la pelea con Pacquiao va a ser vista en todo el sistema solar, la pelea con Mike Weather será vista en toda la galaxia. A ver, José Antonio, el problema es que tiene 38 años, ¿sí? Yo yo quisiera agregar estos puntos. Hoy alguien me decía, cuestionaba la, la, el triunfo, ¿por qué no lo noqueó? No lo puede noquear y no todo el box. Yo yo le decía a esta persona, unos 10 añitos de ver semanalmente el box y luego nos ponemos a platicar, porque hay box fino, como fue este banquete que tuvimos. Él fue peso arriba. Y, y él hizo una estrategia no para noquearlo, porque sabía que sus golpes no iban a ser tan contundentes, sí para dañarlo y diezmarlo. Sí. El otro punto que quiero destacar es que era su última pelea, entonces el factor etos y patos el Ay, patos, ver, la ver, ética a ver, a ver. y la pasión. El auditorio sufrió ahorita un colapso <risa> sí. de ballena. Son son a Patos y Pascuales, y Patos Pascuales. No, tienes etos razón. Eh, la ética y la pasión que mostró uh -huh. en su última pelea, la que él había programado como su última pelea, uh -huh. también es un factor así como de cualquier combatiente troyano o algún soldado inglés, supongo no esos son más profesionales en Irak. Y uh -huh. finalmente la cuestión de, de del robo, el robo hoy es globalizado. Se ven ve todos dados, no hace falta ir se meter a un pueblo de Corea o a un pueblo de Japón para que se dé el robo ahí y quede medio oculto, sino por los medios está globalizado y visto cuando, en todo el sistema solar. Cuando estuvo sí, aquí ¿verdad? en la universidad Juan Manuel Márquez, dos comentarios hizo rapidérrimos, rapidísimos, dijo a mí ese güey no me quita el sueño, se refería a Paquiao, ya le gané dos veces, le voy a ganar la tercera, y hay que ocuparse, no preocuparse. Voy a practicar 200 asaltos antes de la pelea y con eso 200 ramos porque le pregunté 135, 150, ¿cuántos rounds antes de la pelea? Dijo 200 rounds y a mí no me quita el sueño humano y paqueado voy a ganarle por tercera vez Es interesante lo que dice Gilberto, porque si hacemos una encuesta, pues no solo las apuestas estaban 7 a 2, o 8 a 2, 9 a 2, no sé, en contra de Márquez, sino los mismos mexicanos, pocos creían que iba a ganar Juan Manuel Márquez, excepto quizá yo y algún otro, ¿no?, que pensamos que iba a ganar. Eh, bueno, ustedes también, ¿no?, pensaban que iba a ganar Juan Manuel. Bien, nos vamos a ir en este momento a un corte musical. Y regresamos con el apasionante tema del deporte de las orejas de coliflor.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 Quiero noquear a mi adversario. Quiero pegarle, alejarme y mirar cómo le duele. Yo quiero su corazón. Joe Fraser. Continuamos. Eh, a ver, José Antonio Farías, ¿cómo está lo de la moral? que decías? Eh, bueno, es que aquí ya se... Eh, todo eh, Todas las civilizaciones han tenido en el pugilato, en el box, eh, una forma de, de eh, espectáculo. De arte, espectáculo, etcétera, ¿no? Aquí, digamos, ya se empieza a desvirtuar cuando los poderes económicos influyen sobre lo que es una pelea. Y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, el pago por evento, y le interesa que gane el que no fue mejor, ¿sí? Los jueces en Las Vegas, en los, en Las Vegas han muerto muchos boxeadores que... Eh, si, si, si nos atenemos al reglamento y a las comisiones que actúan en México, por muchos años no hubo boxeadores muertos hasta que se volvió un negocio de pueblos y de, eh, de, de, de mafias locales, eh, más, más ligado a, al, al, al crimen organizado, directo o indirectamente, pero por muchos años hubo, hubo tranquilidad, no murió ni, ni un boxeador. En cambio, en Estados Unidos, particularmente en Las Vegas, es un espectáculo sangriento, digamos, el boxeador tiene que estar hasta lo último para que detengan una una pelea y otros factores morales pues o sea, añádanle ustedes algunos, ya, así como sí, a ver, eh la concepción deportiva de la moral Ortega, tener alta la moral. Yo creo que eso se ve en el boxeo Si lo consideramos deporte, claro que habrá alguno de nuestros radioescuchos que diga, no es un deporte. Pero claro que la, la, sí lo es. Bueno, bueno, pero ahorita discutimos eso, nomás lo que digo es que Ortega se decía que la concepción deportiva de la moral es precisamente tener alta la moral, y en el mm. boxeo se percibe. Yo recuerdo aquella pelea de argüello contra... Olivares, ¿No? Donde sí. en el último round creo que argüello se lo echa, ¿No? Treceavo. En el treceavo. Antepenúltimo round. Antepenúltimo. La, la moral alta de. Que cae el púa sí, se le dice, no entra manito. Ándale, es cuando dijo manito, ¿Verdad? Sí. Sí. Pero ibas a decir algo antes de que sí, comentara. Sí. Eh, eh, la valoración sobre eh, que si el box es moral, que si es deporte o no lo es. Yo creo que se plantea allí esa falsa disyuntiva. El boxeo, ante todo, pues es un deporte Si sí, lo consideras deporte sí, sí, que definitivamente es el que forja más ¿Pero te refieres a la amateur o al profesional? Eh, en, en, la diferencia los dos. los dos, mira eh, Lo que eh, se establece una diferencia en un caso y en otro Por los intereses comerciales que hay detrás, ¿no? Pero abstrayéndolo un poquito De, de esa situación del de pago al deporte profesional y el no pago al boxeo amateur eh, como competencia, como deporte es muy loable el hecho de que dos personas ¿verdad? que se enfrentan en igualdad de circunstancias es la competencia más igual que hay entre un hombre y otro en deportes de contacto físico donde se cuida eh, la edad, se cuida la, el historial según las regla eh, la reglas de Prince claro, Barry sí. eh, bien, definitivamente Digo, no el, no el, no callejera eh, claro, el, el boxeo forja el carácter de los individuos los hace personas seguras de sí mismas que van a, a defender sus ideas y van a hacer valer sus conceptos en, en cualquier lugar, en cualquier medio, por precisamente la formación que tienen. Ahora bien, el boxeo eh, profesional, como decía el maestro Farías, en Las Vegas, las apuestas, eh, en los intereses mercantiles, Que se lleva al cabo del sacrificio a los, a algunos boxeadores Bueno, eso lo observamos igual en las carreras de autos, en los toros Inclusive en la explotación del obrero Donde no importa que trabaje doce, que trabaje catorce, que trabaje dieciocho horas ¿Qué importa la vida de una persona? Entrale manito Lo que importa son las ganancias que genere y entonces allí estamos ante un fenómeno global no es algo exclusivo del boxeo por eso mucha gente sataniza al boxeo, dice, bueno es que el boxeo es de salvajes, es de para asesinos a ver eh, a ver Gilberto hemos llevado al, al extremo esta, esta conclusión de los vuelos entre Juan y Pacquiao sí. hay gente que nos está llamando, escribiendo y que nos dicen que que Juan Manuel Márquez no debe aceptar la cuarta confrontación que debe retirarse dignamente y que ahorita se retiraría en la cúspide, aunque perdió, según los jueces, se retiraría en la cúspide. Tu comentario está en la otra orilla, tú dices, es el momento que se le abren las grandes bolsas a Juan Manuel Márquez. Entonces, entra la polémica, la polémica está, ¿Juan Manuel debe aceptar la cuarta contienda? Mi mensaje para Juan Manuel es, Juan Manuel, en primer lugar, te admiro y te respeto, y debes de aceptar la cuarta pelea con Pacquiao. ¿Por qué? Porque ahorita es el momento eh, estelar de la vida deportiva de Juan Manuel Márquez. Aunque sepa que fue robado. Aunque sepa que fue robado. Eso eso le debe dar a él un aliciente, eso le debe dar a él seguridad a la hora de estar nuevamente frente al demonio de Manila, que será un reto nuevamente, porque, repito, manny nos quedó a deber en esta pelea. Mani no se tomó su viagra. Mani no sacó la velocidad a que nos tiene acostumbrados ni el poderío que exhibió cuando destruyó a hombres Margarito. más grandes como Margarito Coto Hatton, más pesados. Mira, eh, José Antonio, si quieres ahorita vamos a un corte de mitad de programa y regresamos con esta conversación. Luego me gustaría que le dediquemos un ratito a Joe Fraser, sigo falta de respeto. No, Bien, vamos a corte sigma sobremesa Purivero noventa punto A los extrabajadores migratorios mexicanos que tramitaron su fondo de apoyo social y salieron publicados en las listas en 2011 Se les informa que tienen hasta el 30 de noviembre para ir a Telecom por su apoyo. O acudir al consulado mexicano en Estados Unidos en donde realizaron su trámite. Para mayor información, llame al cero uno cincuenta y cinco cincuenta Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuando termina cualquier año Es necesario ponerse catártico Emotivo Y ante todo nostálgico Ya se habló mucho de la fosforesciente Y fiestera década de los 90 Ahora toca revivir el lado melancólico Y heroico de esa década Sacar del cajón olvidado La camisa de franela y el jeans raído Y dejarse la barba unos 3 o 4 días 24 de noviembre Será el día en que Ciudad de México Será más Seattle que Seattle mismo Pearl Young En el Foro Sol Ibero 90.9 Invita ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Distrito Federal? No, pero ¿hace algo por mis derechos electorales? Sí, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es quien garantiza la legalidad de las elecciones de una manera independiente y objetiva. Así, tu voto y tus derechos electorales están protegidos por toda la fuerza de la ley. Ah, así sí me queda claro. Entonces, ¿quién cuida la legalidad de tu voto? Pues el Tribunal Electoral del DF. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ya la hemos visto antes En la lejanía de la pantalla de cine O entre sus colegas de Broken Social Scene En concierto O en cualquiera de sus videos de apariciones all, Acompañada siempre de sus bailarines De los moppets, etcétera. Oh, oh, oh. Nunca había sido Leslie Feist Completamente para nosotros Hasta ahora, el teatro Frufruú será el recinto perfecto para admirar su soñolienta belleza y respirar su mismo aire. Feist: 12 y 13 de diciembre. Ibero 90.9. Invita The Selecter, la efervescente Goldie Rocks, ofrece la mejor música del Reino Unido jueves a las, horas, a las 20 horas y sábados a las 6 de la tarde. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. José Antonio. Eh, continuando con lo que estábamos, Juanma, así como dijiste tú, hablándole a él, Eh, yo te diría, acepta esa pelea por los 9 millones de dólares que te van a, 18 papá. 18 millones de dólares que te darían, es perfectamente moral, Pero está trae de, un poquito para está acá. Está dentro de nuestros usos y costumbres <risa> que dentro de nuestra cultura, nuestra civilización que todo se intercambie por dinero y estás no estás faltando a nada. Tú ve esos milloncitos de dólares y tráetelos para acá, porque eso es perfectamente moral de acuerdo a nuestros a cómo funciona nuestra sociedad y el Vox remató diciendo que es perfectamente moral, es un uso y costumbre y hasta una pasión humana ver cómo se golpean dos tipos lo que hay que hacer es, es una especie de equilibrio entre el box amateur y el box profesional ya desmedido está tocando muchas aristas sí, está yo, yo, yo, yo quisiera ahora que hablabas de Joe Smoking Fraser porque uf, salía humo los guantes, por eso el apodo eh, Smoking Fraser le ganó una vez a Mahamed Ali enfrentó tres veces al más grande Pero en las tres veces fueron peleas que fueron casi hasta límite. La segunda decisión dividida la pierde, anónima, pero la tercera la pierde en el último round cuando la toalla, pero porque en el round anterior, en el décimo tercero, había arrojado el, el protector bucal, se lo había tumbado al día, había ido a las gradas el protector bucal, entonces Fraser estaba ya desvalido, de hecho, en, en el tránsito entre el 13 en el decimotercero y decimocuarto asalto, Fraser empieza a escupir sangre en la esquina, y a y a, y a decir incoherencias, a evaluar incoherencias, entonces el manager el, le dice, ya sabes qué, ya no vas a salir, la gana a Lee, pero esa tercera pelea me parece, le llamaron la pelea del siglo la primera de las tres, pero de la trilogía me parece que el la la tercera es la pelea más estrujante entre los tres grandes combates de Mahamed Ali y Joe Frazier. Joe Frazier muere desvalido, me dice Víctor Casado que no, que no estaba tan tan mal económicamente. Yo por ahí leí una nota de que los últimos días de su vida los pasó en un apartamento que le regalaba a la renta uno, uno de sus admiradores. En fin, perdió dos contra Foreman, enfrentó a Ringo Bonavena, hizo grandes peleas Joe Frazier. No? Entrando a este tema, mira, eh, No sé, eh, yo tengo la impresión de que eh, en el pasado, allá por los años 60 70 teníamos de 10 peleas de box, cinco interesantes, cinco aburridas o seis interesantes, cuatro aburridas. Ahora uno, si, si se pone a ver el box, se encuentra uno con ocho aburridas y dos interesantes o nueve aburridas, una interesante. Casi, casi como el fútbol mexicano a propósito de la liguilla. ¿Qué opinan de este comentario? Eh, ¿Ha cambiado el boxeo nos aburre más ahora que antes? Sí, eh, no hay que olvidar, por un lado, es mi particular punto de vista, que eh, los intereses de las televisoras y de las marcas comerciales que patrocinan a los deportes hicieron al mundo futbolero. Ahora le están dando ya un poquito más de propaganda a otros deportes, al boxeo, la lucha, etcétera, deportes que muchos años estuvieron eh, boicoteados por las televisoras, por los patrocinadores, pero el boxeo ha vuelto por sus fueros. Y, y gracias ahora a la ciencia y a la tecnología aplicada, está produciendo superboxeadores, entre los cuales tenemos eh, la dicha de haber visto, aunque ya no vuelva a ser el mismo, tuvimos la dicha de ver en grandes combates durante aproximadamente 10 años a Manny Pacquiao es un fenómeno sí, pero pero grande. Sí, pero lo que voy es que el comentario que hace Gilde a Lee Fraser, ya no vemos ese tipo de peleas parejas donde los dos contenidos son extraordinarios boxeadores y y van por todo llegan al límite que es lo que dice Gilberto somos habitantes de la frontera dice dice uh -huh. Eugenio Trías con acierto porque estamos siempre en el límite ya sea hacia abajo como bestia o hacia arriba como dioses a ver tú pues, bueno bueno nada más pues una, punta, rara, ver, rara, perdón, una punta una punta sobre el link. tetralogía no tetralogía lacinante espectacular encarnizada entre Israel Vázquez y el hermano de juan Manuel Márquez rafael, rafael. Márquez, cuatro peleas de las 42 verdaderamente memorables sí. recientes el, ah, el, sí. el boxeo, bueno, entonces todavía todavía tenemos pero, espectáculo a ver pero yo ver. yo creo que sí ha cambiado y aquí hay un ejemplo precisamente de lo inmoral ahora con las, las televisoras necesitan pasar semanalmente una pelea de box de campeonato mundial o por lo menos internacional donde haya boxeadores mexicanos entonces de, llegan boxeadores que no tienen la suficiente experiencia, el suficiente número de peleas por tener esa, esa esas 52 semanas del año vamos a decirlo, con peleas de box internacionales donde haya campeones mexicanos, eh, yo conté también los comerciales que pasaban entre round y round en la transmisión de la pelea y había seis comerciales por momentos al principio de la pelea hubo más tiempo de comerciales que de round O sea, seis casas comerciales o seis empresas se anunciaban entre round y round Y por el otro lado, la proliferación de organismos, o sea, hay muchos organismos y de repente ya cada quien inventa su organismo, no sé cuántos haya a cinco o seis, ya me parece, viendo a los griegos o helénicos con seis eh, olimpiadas diferentes de de de diferente marca, pues no, entonces eso es Pues sí va siendo una diferencia. Yo siento que gente, llega gente... No dejamos de ver como excepciones peleas muy buenas. Pero llega gente mal preparada. Hay campeones que ahora tienen siete peleas este profesionales y llegan al campeonato. Entonces sí ha habido una variación. Están dominando los medios. Y ahí yo resumo diciendo que es la parte inmoral donde yo veo del box, ¿no? Esta contaminación, ahora, dinero y medios. Ahora, mala suerte porque nosotros la vimos... Gilberto y yo en vivo. Tiempo real. Y, y nos tocaron comerciales del frente Sandinista de Liberación Nacional. Uh -huh. Que por cierto, le decían Marqués en lugar de Marqués. Le decían Marqués. Marqués va para ¿Y adelante. Y tú, pues, la, la Vicente Azteca, pues, el, digo, en el mercado pues sí, llevas la penitencia. Mi, mi, mi, mi televisión la compré en abonos en el Entra. <ríe> bueno, pues, que, que, bueno, ¿qué vamos a hacer? <ríe> Bien, volvamos con Fraser, digo, como homenaje a Joe Fraser y a, a. ¿Qué recordamos de Fraser? ¿Qué recordamos? ¿Qué recordamos de Joe? Bueno, Joe se corona campeón en la época en que Alí estaba su suspendido, gana la corona con Buster Mattis, y, y y y se sostiene no como un un un campeón oportunista, sino que realmente demuestra su capacidad cuando Ali vuelve a, a recibir su licencia de boxeador, se enfrentan en el Madison Square Garden de 971. Nueva York. En 1971. Y Foreman es tira en el último round Foreman, al, no soy... perdón, Fraser lo tira y le gana no la decisión no nos aquí, no vas a confundir sí, perdón, no, pero es interesante lo que dices porque en esa época tenías eh, compitiendo al mismo tiempo a un Ali a un Fraser, a un no, Foreman problema. y se me olvida por ahí otro que también brillaba Jimmy Ellis también y Mielis, que Norton, sí. había que Norton, un Norton. Dos peleadores ahora tremendo. es difícil nombrar cinco boxeadores sí. de nivel en peso completo Eh, es difícil entonces, la lugar, cintura, ¿no? el bending y el rolling ¿no? de, de, los de Fraser rusos, sí, los y su gancho izquierdo es, que el era, gancho izquierdo era la arma favorita de, de Joe Fraser entonces tenemos como conclusión que eh, eh, Joe Fraser se ganó su lugar entre los mejores pesos completos de la historia, gracias a su capacidad personal no fue ningún advenedizo no fue ningún favorecido sino que demostró en sus grandes peleas con eh, esa trilogía que formaba con Ford y con Ali, que era un verdadero campeón de todos los pesos y afortunadamente pues hizo una carrera siempre muy limpia. Fue un hombre que se cuidó al extremo, que superó sus limitaciones, que estribaban en el poco peso para un peso completo la y, estatura, y la un, poca un estatura, la estatura también era era un peso completo bajito más o menos de la estatura de, de Mike Tyson y, y, y solamente las únicas derrotas que sufren su carrera Fraser son precisamente con Foreman y con son, Ali. Dos con, dos con Foreman y con, con, sí. con cada uno. Muy grande, Los muy grande para Jimmy. perder con esos dos. Y, y mira qué extraordinarios pugilistas a, a gente como Jimmy Ellis, como Ringoma Ringo LaVena, Ringo. Buster Mathis y también hay que destacar algo le dio oportunidad a nuestro eh, paisano Al Manuel Manuel Ramos ándale no tenías que decirlo 1968 ¿Cómo? ¿Cómo ¿cómo reservaba yo asaltos dos pero asaltos solamente se estuvo a punto de tirarlo en el primer round el Pul Manuel pulgarcito. Pulgarcito, el sí, mandó, pulgarcito pero el, el segundo la, fue un calvario lo mandó grogui a su esquina sí el segundo fue un sí. calvario El, sí, sí. el gran Pulgarcito Parías, Ramos. Parías, Parías, bueno, Parías. yo quería mencionar lo del Pulgarcito Ram, Ramos, y no sé, Javier, si esto de pauta a, a evaluar un poco el, el box en América Latina. Por supuesto, digo aquí, aunque, aunque los temas centrales de nuestro programa han sido, bueno, el robo a Márquez, o a Márquez, como decían en, en Nicaragua, y por otra parte, el homenaje a Fraser, está abierto el programa para que tú... Bueno, y la, solo mencionar Ya lo había dicho él, son obreros este Bueno, el box para nuestras sociedades creo que ha significado la El ascenso social de una clase eh, Pobre, digamos Imaginada. Barrio Bajera, urbana eh, Y ahí voy a dar mi recomendación de película Cuando venga Pero eh, quiero Depensador. mencionar Sí, quiero mencionar que, que, que, que, que un deporte que como mexicanos nos da Mucha satisfacción y América Latina También porque hay grandes países Después es de Estados Unidos el país que más campeonatos mundiales de boxeo ha tenido en la historia es México, México. exacto, y entre las estadísticas en, en, en amateur Cuba, eh en lo olímpico olímpico ah, amateur Cuba apliquen. número uno sí. o, y, y verdad No, ah, no, no, no, Estados Unidos Olímpicos, olímpicos no Cuba, Cuba, Cuba, Cuba se lleva por no, lo no, menos No, no, olímpico Sí, sí, Cuba se lleva sí, la de... mayor número de medallas de en las olimpiadas Bueno, eh, me debes una comida Ya lo voy sí, a... para... Bueno, nada más un poco para meter polémica Digamos aquí, eh, yo diría México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, ah, Colombia Puerto Rico Y Argentina, aún teniendo pocos, el mejor de Latinoamérica, para mí, Carlos Monzón. Ah, Nadie Carlos más. Monzón. Eh. Nadie más Carlos lo supera. Carlos Monzón. Y, y, y no hay ningún mexicano sí. entre los tres mejores, ¿Eh? Manos no de piedra. Que mucho. Carlos Monzón, y se me está yendo el otro, que es Alexis Arguey. Alexis. A esos Primer tres. Nivel. A esos ustedes yo le, le, les antepongo, Rubén Olivares. Antes que ellos. Mantequilla Nápoles, dos, y tres para finiquitarte, Julio César Chávez. ¿Y Salvador? Y Salvador Sánchez Tú me estás proponiendo 3.3 no, Estamos decía. al centro del cuadridate tú, tú, tú y yo A ver Que opine a, a la a gente a Monzor, Que opine la gente, Monzor, por favor que, que opine la gente Mantequilla perdió Porque se había ido el nido de París Aquella noche y tal pierde No, y le llevaba una esta no había media división. Pero la clase la oh, clase de bueno, boxeadores bueno. mantequilla Nápoles impresionante en Welter. Sube a medio y entonces viene la catástrofe la de Vacli. Que es lo que no pasa con el demonio de Manila ni ha pasado tampoco con este muchacho Juanma Márquez, pero ponemos a, a a Julio César Chávez, el más grande. Ponemos Salvador Sánchez y Rubén Olivares contra los tres que quieras. Bueno, pero eso es en México, yo digo los otros en pero América eso, pero Latina. Ahora tú dices que Ahora, ninguno de los mexicanos te, planta voy, cara contra tu trilogía. Voy a dar un dato fuerte. Irónicamente, poco conocido, no poco conocido, muy conocido, pero poco afamado popular, sí, sí, sí. Finito López, no sé cuántos años campeón ah, invicto. No, mira, mira va, no, bueno. vamos si vemos si vamos al pregunta, número frío, sí. Estás, no, estás no, tocando no. un tema muy no. complicado porque Víctor, eh, y, dile, y dile, quiero que dile, para ya, el dile. cierre del programa lo, lo toquemos este tema. Mm. Normalmente nosotros admiramos a los boxeadores que noquean. O sea, eh, Canto, Pino Cueva, Canto y claro. Canto y Finito. Lo recordamos como boxeadores que nos aburrieron demasiado, sí. la verdad. Ahora, los boxeadores que noquean ponen el riesgo de matar al adversario y entonces entramos en el tema de si es moral o no es moral boxeo. Lo dejo para que eh, lo mediten, lo mediten, porque tú estás mencionando al finito, pero el finito Excelente. te aburrió a ti muchísimo, a ti no, también, claro. a, ti y a mí también, y pese a Noqueaba. que me dio... Le y, sabemos al Y por boxeo. lo que respecta a Carlos Monzón Hay que decir que Monzón Tiene la limitante de que solo destacó En una división sí, A diferencia sí, de Olivares sí. y de Chávez no, y, y parece que mató a su mujer no Montoneros eh, más, acabó, en dos. acabó a, eh, a dos, destacó no, en sí, dos Destacó en dos Bien, vamos a, a un corte musical Y regresamos sí. muy lindo. Te dicen mete la mano derecha ya, camínalo, mete el yaf, mátalo, y todo lo que quieras, pero cuando suene la campana, estás solo, y ni el banquito te dejan. Oscar Ringo Bonavena. Estamos en Sobremesa, nos acompaña José Antonio Farías, Víctor Casado, y Gilberto Prado. Bien, aquí hay un debate interesante porque Farías decía que el finito podría ser considerado de los más grandes. Y yo decía Números tíos. Yo Pues así como espectáculo no dio mucho Digo, yo no recuerdo una no sola pelea del finito no Una quedaba. sola contra Rosendo Álvarez, no sé, por cierto, dudosos resultados. Pero no en Japón no queaba. En Japón siempre enfrentan 22 niños. defensas, algo así. 9 eh. años campeón o no sé cuál. Pero mira, sí. yo yo lo que dice Javier es cierto de la explosividad. Estoy pensando, en pesos completos obviamente Mike Tyson. Mike Tyson tuvo una trayectoria de, de, de ser un fajador, un cuate que intercambiaba cachetazos. Y de dónde y de venía son, Sí, bueno, de los barrios bajos de Brooklyn, de mayor y tenemos eh en el peso Welter mexicano a Pepino Cuevas grano que ador también, por cierto Romeo Anaya, el Lacandón, lo estamos recordando hoy, contra el Maravilla Pinder, contra Hola, Julio el Barretero sí. Guerrero contra el que me quieran poner, gran explosivos, explosivos, fajadores pero luego tenemos el estilista, tenemos y el Manny Pacquiao, volvemos al Manny, reunían las dos cosas antes de la pelea con Juanma, sí. era un gran boxeador estilista y con una pegada impresionante y rapidez y fuerza, ¿qué le pasó a Manny? volvemos sí, pero al, al Manny, ya no quiero volver a Manny ya no quiero no, volver a Manny Asesino no. del ring no, ¿verdad? Se no. vio como robot Nada Y bien. el otro como colibrí eh, Eso sí eh, Hay dos hipótesis que el tiempo nos dirá cuál es la buena Una, eh, las facultades de Mani empezaron ya a disminuir drásticamente Según se vio en la pelea con Juan Manuel O la otra es Que anda en la política Que anda en la política y no se preparó muy bien para esta pelea Por lo cual la velocidad y la potencia a que nos tenían acostumbrados no se vieron esta noche Pero en la cuarta pelea, se verá, lo que yo quiero dejar también muy claro es... Una acotación nomás, Víctor, ¿por qué no se lleva a los jueces para la votación en Filipinas, los jueces de Las Vegas para su votación en Filipinas? Seguramente va a ganar, ¿eh? Sí, en esta ocasión le favorece a Márquez... Muy bien, José Antonio. A Márquez le favorece esa decisión adversa que dieron los jueces. Fíjate, un dato duro, muy interesante. Ahora nos dolió a todos, no vengas claro. ahorita con que nos favorece, ya está racionalizando. A Juan Manuel sí le favorece, Pero mira, a nosotros, al bolsillo de Juan Manuel. A Juan Manuel. Sí, Juan Manuel nosotros, lleva... Juan Manuel no nos importa, a nosotros. No, el espectáculo. ¿nosotros, tenemos tenemos que ponernos del lado de él por lo siguiente. No, ha sido... Todos que pierden Santos y el Cruz para que Chivas sea campeón. La administración que le han hecho a Juan Manuel, pero no es culpa nuestra, para en 18 años de profesional Juan Manuel solamente ha hecho 53 peleas un promedio Duveno de tres Livares. peleas por año cuando Olivares en 15 años de profesional hizo 110 peleas bien pagado, Juan Manuel no ha estado bien pagado ya, estoy, Víctor? Víctor, no estás acuerdo. vendiendo a Pepe el Toro ya no estás vendiendo es la cierto, historia de Pepe el Toro es Pepe el sensibilizarnos qué, sí, ahorita lo que tenemos que hacer Todos le debemos a Juan Manuel el reconocimiento. Ahorita sí, no hay que decir si sí, eso, sí. eso sí. Juan Manuel nos regaló el sábado sí, sí, sí. una gran pelea y ahorita todos le debemos a Juan Manuel el reconocimiento y ahorita todos debemos de estar con él y decir Juan Manuel no te retires, acepta la cuarta pelea y luego vete sobre el negro Floyd Mayweather sí. e irónicamente a ver, a ver. perdiendo se está haciendo más famoso claro ¿Eh? sí, la, la, nosotros donde quedamos la, la es nuestra telenovela, es nuestra telenovela la, no, la derrota le ha servido muchísimo. nosotros pues eh, tenemos porque puede negociar, tiene la, la baraja para negociar claro él es ahorita la atracción pero ¿sí? eh, ¿Nosotros dónde quedamos? ¿Y el, ¿Y el canelo? ¿Del lado de Juan Manuel? No? ¿Y la Cheyenne? El, el, el, el, el, ¿Y la Cheyenne, papá? Mira, el, el, el, el, el canelo todavía está... Eh, es un globito que se va inflando. cuajando. Y esperemos que cuaje Que no es reventar ¿A quién, ¿a quién si le vas mienta? más? ¿Al hijo de Julio César? Me refiero a Julio César Junior o al canelo. En una confrontación casi inmediata. Señor eh, En mi particular opinión, creo que Juan eh, Julito ganaría por su peso, es más pesado y más potente que, que el canelo esa es la diferencia más alta Entonces, a los dos les bueno. echamos el travieso para que esté emocionante la pelea, ¿no? <risa> para que sea la mascota de alguno de los dos por, por <risa> pero volviendo a estos <risa> grandes hombres mexicanos ¿qué les parece Sal Sánchez? nadie lo mencionó pero vienen viene a, a la mente las palabras de Nietzsche lástima que vivió tan poco 1881 <risa> sí, un explosivo que el nos dejó niño sabor milagroso del barrio de, las... de las monjas Wilfredo Gómez, esa batalla increíble Agustín Álvarez Briones decía va para adelante Wilfredo sin importarle lo que le den con su cara de hamburguesa porque sí. estaba tan deforme ya del golpeo porque Sal Sánchez lo pudo acabar antes, pero dijo primero lo voy a deformar y luego ya que se acabe la pelea porque estuvo hablando Wilfredo tanto y, y tan, tan adversamente que Sal Sánchez le boxeó y luego viene la batalla un año después semanas antes de que se partiera la madre en el automóvil contra Suma Nelson una gran también épica sí. batalla aquí entra otra regularidad del boxeo mexicano. ¿Hay regularidad o irregularidad? Regularidad. Hay ciertos boxeadores de otros países que se tumban a varios mexicanos, pero siempre hay un mexicano que le viene a dar en su maraca, ¿No? Está el caso de Sal Sánchez, ¿Sí? Está el caso de de ese fugaz explosivo Clemente Sánchez que nos regaló Lo el, recordábamos el, en, hoy en la el comida. El knockout claro. a cuñaki, Shibata. cuñaki Shibata. Sí. Shibata. Está el caso de este que que apenas Gato lo conozco. González que fue al de puertorriqueño que es olímpico, el actual puertorriqueño, ¿Cómo se llama? Este Juan. Ju Juan Juan Juan López. Juan Mal López acaba de ir un norteño a partir de su maraca allá Siri, también. Sí. Orlando, el Ciri salido. Ese, ese. Orlando Entonces también salido. es una regularidad, ¿No? Es México y. Hegemonía. Sabes, ¿no? sí. Aunque Puerto Rico. Puerto Para rico... que veas que el boxeador siempre busca superarse a sí mismo y a lo anterior. Eh, el el el boxeo tiene un algo que te da por vencer barreras, por tumbar bardas, por más altas que éstas sean, eh así sea el muro fronterizo, los mexicanos lo tumban y lo brincan y le hacen hoyos y ven cómo se le meten, pero se meten al otro Hay lado. Hay una ética de la resistencia de sí. Yabadiu continuar. Claro. Pero el creo que tiene continua. hegemonía Puerto Rico sobre México en disputas de campeonato mundial. Hay que revisar. Sí, el, siempre ha habido una una rivalidad, digamos, natural por la calidad de de los frías. Se echó como a 12 antes de llegar con Sal Sánchez. Vamos entrando ya la parte con conclusiones, Pintor, queda Pintor, poco tiempo pelea, ¿eh? Pintor, no estamos llamo, en es el último pelea. round de esta pelea una estamos oh, en el último round de el esta pelea Owen, mató a Owen. Gilberto Owens, Antonio, ah, sí, perdón, perdón, estamos Javier. en el último round de esta pelea y necesitamos llegar ya a conclusiones y al mismo tiempo recomendarle a todos nuestros radioescuchas alguna película, algún libro etcétera, que le pueda ayudar a comprender este, si no deporte por lo menos espectáculo llamado boxeo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, The Fighter, la película esta reciente, el año pasado fue... Ahí estuvo plantando cara en los, en los galardones internacionales. Pero a me parece que esa película, eh, la segunda parte, se si aparece Arturo Gatti. Arturo Gatti. Sería sensacional, porque en la primera parte dejan de costado a Arturo Gatti. Arturo Gatti, y eh, un boxeador italiano argentino, impresionante, que, que peleó contra De La olla Hoya, en fin, que Gatti es merece ser el reflector ojalá esa película está bien, pero la segunda parte se si aparece Arturo Gatti mejor pero la tendría que hacer en Europa porque los gringos siempre tienen sus celos pues sí Gatti mueve en Pernambuco, A algunos le uh -huh. dijeron que que, que, que que lo mató la mujer con el bolso, que, lo, que que lo estranguló, en fin, yo creo que no pero pero es un gran boxeador Gatti ¿no? ¿Cómo se llamaba ese, ese boxeador que se suicidó el venezolano? Es un malero ¿Tú qué recomiendas? Yo les recomiendo un documento que aquí en México hemos tenido los de héroes la de la península de ver ¿No? eh, gracias a Canal 11 y Canal 22 que es un documental hecho en una televisora norteamericana eh, se llama Ali el más grande donde se destaca no solo la carrera deportiva de Mohamed Ali sino su actuación Cuando fue, eh, eh, eh, le, prohibieron, le prohibieron este boxear, le retiraron la, la licencia, la y entonces se volvió él un activista, anduvo por todo el mundo, ya está musulmán, se, se cambió de religión, y, y anduvo defendiendo mucho este eh, los derechos humanos. Y, y haciendo este, su promoción contra las guerras y en, y en general contra el capitalismo, que fue algo muy loable, donde podemos ver que el boxeo puede lograr que la conciencia del individuo se se despierte y se defienda lo más sagrado, que es lo humano. Bueno, sí. Eh... De mi parte, bueno, el boxe es moral, es un deporte muy mexicano, me atrevería a decir que es el deporte más exigente, los niños no lo juegan, me eh, ha dado muchas satisfacciones al pueblo de México, y en las recomendaciones yo daría Campeón sin Corona, una película que retrata al México urbano, Una, una joya del cine y que le cuadra muy la... bien a Juan Manuel Márquez de, de la época de oro del cine mexicano la canción de boxer de Simon y Garfunkel que habla de un boxeador y finalmente para nuestros aficionados busquen la foto de Pelé con Mohamed Ali Es bellísima, es histórica Para mí, los dos grandes de depositas del mundo Pelé, de, con Los Ali. cuentos con Ali, una, una, una La noche de mantequilla De Julio recomiendo. Cortázar Es que parecía Bien, vamos cerrando el programa La noche de mantequilla de Julio El cuento de Jack London sobre Vox también Y Último la canción Ramos. de Bob Dylan Quien mató a David Moore Que pueden encontrar en Youtube Multiminio eh, Ramos Bien, eh, yo también recomiendo a todos sí, la Mantus, digo, no tengo que abundar mucho sobre J. Braddock, James J. Braddock, mm. el irlandés. Sí. Eh, eh, un hombre que desde lo más bajo sí, la logró, logró ese campeonato mundial Sullivan. de boxeo eh, de peso pesado. Bien, eh, pues esto ha sido sobremesa mesa, yo quisiera agradecer antes de irnos y y escucharon la semana que entra eh, a Víctor Casado, que hizo todo el viaje desde Catepior hasta acá a, a bueno a José Antonio Farías por supuesto que hizo el viaje de servicio social hasta acá, y a Gilberto Prado sobre todo a Gilberto Prado que bajó desde Difusión Cultural hasta Ibero 90.9 yo creo que es más el mérito de Gilberto que el de Víctor claro, claro, también agradezco bueno a Isabel Hernández a Joseba Buja, a todo el equipo de Ibero 90.9, a Carlos Gomes por las canciones nos escuchamos la semana que entra, soy Javier Prado -Galán sobremesa boxeo. El no es un atleta, es un gladiador. Puedes escuchar a los niños decir, juguemos al fútbol o al béisbol, pero no al box. George Aisman Chambers. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma sobre Mesa, por Ibero noventa Studio, tracks de perfecto equilibrio entre la euforia de la fiesta Y la elegancia perfumada Con Regina Pozo Viernes a las 20 horas En su número de noviembre Donde Ir ofrece entre, otro, entre, otros temas, entre otros temas Una guía para preparar cerveza artesanal en el garaje Y una antología de moteles Revista Donde Ir Ibero 90.9 recomienda efervescentes que anuncian el comienzo del fin de semana con regina poo estudio viernes a las 8 de la noche por ibero 90.9 todos nos hemos convertido en fotógrafos de concierto aunque nuestros resultados sean borrosos o lejanos Los expertos son los que logran una imagen similar al destello del momento. El sudor, la intimidad.